Bueno, Miguel, Shalom. Bueno, mi hermano, este Damián, pues haga la oración, mi hermano, para comenzar. ¿Cómo no? Shalom, mi hermano Maxi. Padre celestial, en esta noche te damos gracias. Benditas gracias por tu misericordia, por darnos esta oportunidad de poder acercarnos a ti y poder conocerte más a ti en este día que tú hiciste para poder enseñarnos quién eres y las maravillas que tú tienes escondidas de mucha gente que has escondido desde el inicio de los tiempos y que hoy somos tan privilegiados de poder escudriñar, poder descubrir gracias a tu inmensa misericordia te pedimos perdón Padre por todos nuestros pecados o actos que hemos hecho en forma consciente como así también inconsciente te damos infinitas gracias por el pan de cada día por el pan literal que nos alimenta. Te damos gracias por la salud que tú nos das y esta posibilidad de poder estar así reunidos, hambrientos, Padre, de recibir este pan del cielo, este pan que nos alimenta espiritualmente. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos de distintos países. Te doy gracias por esta tecnología que tú permites, usemos para que podamos así conocerte, estando aún lejos mediante esto estamos muy cerca y estamos cerca Padre porque así, así tú lo permitiste y porque queremos realmente conocerte infinitas gracias te damos Padre porque tú has permitido que podamos ver tantas cosas que tal vez por curiosidad o por insistencia en oración, ruego y ayuno te hemos pedido, y a ti te plació darnos la oportunidad de conocerte. Te pedimos, Padre, que nos des siempre un corazón humilde. Te pedimos, Padre, que nos comportemos siempre con humildad y nunca con soberbia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a saber administrar estas maravillas que tú nos has entregado, y que día a día nos entregas para que así podamos conocerte aún más te pedimos Padre a que podamos ser prudentes prudentes como las palomas y sagaces como la serpiente en el momento de poder transmitir a las personas que realmente quieran oír te damos gracias por cada una de nuestras vidas porque nos has permitido vivir un día más un día más en el cual queremos escuchar de tus enseñanzas, poder aprender y así estar en tu shalom, de manera a que podamos estar preparados en el momento, en el día y en la hora en que tal vez las personas requieran, que quieran conocerte y que podamos vivir de acuerdo, de acuerdo a tus mandamientos. Ayúdanos Padre a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y podamos así caminar en esta senda rumbo al poder, tal vez si vamos al sepulcro, levantarnos en el momento en que tú vengas. Gracias infinitas te damos por la vida de nuestro hermano Esteban, nuestro enseñador. Te pido, Padre Todopoderoso, que tu ruaje esté en todo momento acompañándolo y que pueda Él así hablar lo que tú realmente quieres y pueda así también mostrarnos lo que tú realmente quieres mostrarnos. Gracias te damos en este día, en el precioso nombre de tu amado Hijo, Yeshua Hamashia. Amén. Amén. Bien mis hermanos, hermanos míos y hermanas mías, realmente vemos que somos pocos, somos pocos y podemos ver que poco a poco, si no persistimos en, en querer conocer al poderoso, si no persistimos en querer entender su palabra y sobre todo ponerla por obra, pues iremos disminuyendo aún más. Esto será dependiendo de cada uno, de cada uno de nosotros. Realmente, dice mi hermano, somos pocos y nos conocemos mucho. Realmente la diferencia la debemos de marcar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de marcar esa diferencia. Y la única manera en que la vamos a marcar es con nuestras obras. Es el entendimiento plasmado en cada uno de nosotros. En la Escritura tiene una finalidad. Cada uno de nosotros nos está, nos está mencionando la Escritura que tenemos que llegar a ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Debemos de unirnos con el Mesías y ser una sola carne. El Mesías lo anunció, Saulo lo anunció, cada uno de ellos lo anunciaron. Vamos a ver acerca de esta unión, acerca de esta unión de cómo podemos venir a ser carne de su carne, y hueso de sus huesos. Cómo cada uno de nosotros podemos formar parte de esta relación con el Mesías, cómo podemos llegar a ser uno. Porque la Escritura nos dice en Mateo capítulo 19, versículo 3 al versículo 5. Mateo 19, 3 al 5 dice, Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto que nos están mencionando aquí, es parte de lo que les decía, parte de lo que les comentaba. Venimos a ser muy pocos el día de hoy, mas sin embargo, Cada una de las cosas que vamos aprendiendo debe de ir marcando la diferencia en cada uno de nosotros. Hace ocho días les estaban mencionando acerca de la oración y les, men y les mencionaba qué tan importante era la oración en cada uno de nosotros. Muchos entendieron de qué se trataba el tema. ¿Pero se queda ahí, mis hermanos? ¿Se queda nada más en eso? ¿Se trata nada más de comprender las cosas? Cada una de las cosas que se van viendo... son para modificar nuestra vida. Cada una de las cosas que van aprendiendo y que van entendiendo... es para ir moldeando nuestra vida. Se debe de entender que si no es así... Son simple y sencillamente palabras. Son sencillamente palabras. O letras que leemos cada día. Cada día de Shabbat, o todos los días si ustedes gustan. Pero no dejamos de ser aquellas personas que tienen su Escritura, la abren, la leen. Si nosotros queremos, o si del Poderoso está a entenderla, Pero si nosotros no la ponemos en práctica, si nosotros día con día no le pedimos al Poderoso para hacer oración, hay que orar bastante delante de Él. Hay que orar bastante porque muchas, muchas son las aflicciones de este mundo y nos dejamos llevar por todas esas cosas. Ahí nos están mencionando, Dejará el hombre a su padre y a su madre y vendrán a ser una sola carne. No serán ya más dos, sino una sola carne. ¿Qué es venir a ser una sola carne con el Maestro? Porque nosotros nos debemos de unir a Él para ser una sola carne con Él. Vamos a Corintios. Saulo lo mencionó, vamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulos, capítulo seis, del versículo once en adelante, por favor. Dice, Primera de Corintios seis, del once en adelante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Adón, y Yeshua, y por el Ruaj de nuestro Elohim. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá el Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Adón y el Adón para el cuerpo, y el Ojim que levantó al Adón, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de magia? ¿Quitaré, pues, los miembros de magia y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne pero el que se une al Adón, un Ruaj, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ah, ahí, okay. ahí nos está mencionando, nos dice claramente a cada uno de nosotros que parte de lo que les mencionaba Que nosotros cuando escuchamos alguna cosa, alguna enseñanza, debemos de modificar nuestra persona. En vano es pronunciar palabras. En vano es hablar al viento. Si cada uno de nosotros no modifica su conducta, si cada uno de nosotros no modifica su forma de ser, difícilmente vamos a llegar a ser una carne con él. Acordémonos el cuerpo se compone de tres cosas. En la Escritura nos está mencionando que tres cosas deben de guardarse irreprensibles delante del Poderoso. Para que se entiendan estas tres cosas que nos está mencionando, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Versículo 23 Primera de Tesalonicense 5.23 Dice Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yeshua Hamashia Hasta ahí Dice que el mismo Elohim de paz os santifique por completo. Habla de una santificación en la cual nos está mencionando que nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Yeshua Mashiach. Todo nuestro cuerpo, dice Que alma, espíritu y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, cuando nos está mencionando con respecto a esto, al decir que todo nuestro cuerpo, todo nuestro, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles delante del Poderoso. Cuando nosotros empezamos a checar qué hay con respecto a esto, nos está diciendo que en el cuerpo nos venimos a hacer una sola carne con el Mashiach. ¿Cómo podemos venir a hacer una sola carne? Tres cosas se han de guardar irreprensibles para la venida del Maestro. Irreprensibles quiere decir sin pecado. Sin pecado estas tres cosas. Ruach, alma y cuerpo. Esto es lo que se tiene que guardar irreprensible. Pero es ahí donde nosotros me mencionamos que la Escritura nos está diciendo ahí en Corintios, todo aquel, todo aquel que se une con una ramera contra su propio cuerpo peca, no sabéis que vuestro cuerpo ¿Son miembros de Mashiach? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola carne. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice los dos serán una sola carne? Realmente venimos a ser... ¿Una sola carne como si estuviese uno pegado a su compañera? Como vemos que en realidad esto no es así, no es tan literal como se mira, como se ve, quiere decir que algo más hay ahí. Nosotros venimos a hacer una sola carne con Yeshua el Mashiach, porque acordémonos, que desde el principio de la creación, al hombre se le dijo que tomará el, el hombre tomará a su mujer y vendrán a ser una sola carne, vendrán a ser un completo, porque desde allá, desde aquel principio, fueron desunidos, en otras palabras, fueron separados. ¿A qué nos referimos?, Acordémonos que dice que no le halló no halló ayuda idónea para Adán. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 2 versículo 20 en adelante. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Ahí nos está mencionando cómo es que dice que del hombre Les trajo una costilla Estrajo del hombre una costilla Para formar a su mujer Posteriormente A esta costilla que les trajo En cuanto se unieran En una sola carne Ya no son más dos Primero los hizo ser dos en el momento en el que lo extrajo, la extrajo del hombre, al hombre le quita una costilla, ¿qué sucede cuando esa costilla vuelve a su lugar? Entonces vuelven a ser una sola persona. Vuelven a ser un solo hombre, por cuanto esa costilla se preparó lo suficiente para regresar a su lugar del cual fue tomada. Cuando nos menciona la Escritura, Acerca de venir a hacer una sola carne, nos indica cualquiera que se une con una ramera, se hace un cuerpo con ella. Acordémonos que Israel, en el tiempo antiguo, se hizo un cuerpo con muchísimas rameras. Vamos Ezequiel. Ezequiel capítulo 16 versículo 26 al 30 Ezequiel 16 del 26 al 30 dice Y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos gruesos de carnes y aumentaste tus fornicaciones para enojarme por tanto he aquí yo extendí contra ti mi mano Y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste a sí mismo tu, tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh Ladón, habiendo hecho todas estas cosas obras de una ramera desvergonzada. Ahí ella es donde nos está mencionando. Oh, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. Habiendo todas hecho, habiendo hecho todas estas cosas como una ramera desvergonzada. Porque dice que fornicó con Egipto, fornicó con los caldeos, fornicó con varios de ellos, se hizo un cuerpo con ellos. En el momento en el que ella adoptó sus creencias, en el momento en el que Israel se mezcló con ellos en lo que creían, en lo que pensaban, se hizo un cuerpo con ellos, se hizo una sola carne. Ese término de hacerse una sola carne no depende de la materia sino de un concepto totalmente espiritual, en el cual viene a ser una sola carne delante del Poderoso, por causa de un comportamiento, por causa de una creencia, porque se unen, como está escrito, Saulo hablando acerca de la unión con el Maestro, nos empieza a mencionar una fe, un bautismo, Un mismo espíritu les está mencionando, precisamente acerca del cuerpo, acerca del cuerpo del Mesías. Ese verso ahorita se los voy a proporcionar. Saulo dedica toda la carta de los Efesios a hacerlos entender cuál es este cuerpo del Mesías y en qué condiciones debe de estar para poder ser una carne con él. Porque nosotros podemos decir, bueno, ya venimos a estudiar, ya venimos a escuchar, pero parte de lo que les decía es esto. Si no moldeamos nuestra vida, si no cambiamos cada una de las cosas, sabemos que no podemos cambiar de la noche a la mañana, eso lo sabemos muy bien. Pero mis hermanos, Procuremos entrar en su menujá, llegar el Shabbat y estar prestos para ello. Procuremos día con día estar en oración, estar en peticiones delante del Poderoso. Mostremos una vida diferente, una dif vida diferente a lo que llevábamos durante muchísimo tiempo. Saulo se dedicó durante bastante tiempo aquí a los Efesios y les envía toda una carta explicándoles acerca de este cuerpo del poderoso, acerca de este cuerpo del Mesías, y todo lo que conlleva ser parte de él. Efesios capítulo 3, versículo 4 en adelante, mi hermano. Efesios capítulo 3 del 4 en adelante. Dice, sí. leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Magia misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el rúa, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua Magia por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dada según la operación de su poder. Hasta Amén. ahí, mi hermano. Okay. Ahí nos están mencionando, ¿cómo es que dice que nosotros los gentiles también vinimos a tener parte en esto? Pero para que nosotros tengamos parte en esto... Para que, nosotros no haga, para que nosotros tengamos esa entrada en esto, nos está mencionando que debemos de cambiar. Los gentiles son coherederos, perfecto. Los gentiles también tenemos entrada a ser parte de este cuerpo, a ser parte de esta mujer. Porque sabemos que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, al ser la iglesia, al ser la congregación. Esa congregación que no es hablar de una religión, sino de hablar de todo aquel que hace la voluntad. Todos y cada uno de nosotros no vamos a poder ser de este cuerpo si no hacemos la voluntad de aquel que dirige su cuerpo. Porque díganme ustedes, mi hermano Maxi, o mi hermano Damian, o mi hermana Gis, Dime, mi hermano Maxi, ¿acaso tu pie no te obedece a lo que tú le mandas? Sí. Mi hermano Damián, ¿acaso tu mano no te obedece a lo que tú le mandas? Siempre, mi hermano. Así cada uno de nosotros, cada uno de nuestros miembros nos obedece a lo que nosotros les mandamos, y hacen según nuestra voluntad, pues de la misma manera, de la misma manera viene a suceder esto, dice mi hermana Vareña, no manda el cuerpo a la mente, sino al revés mi hermana, la mente manda al cuerpo, ¿a eso te refieres? Sí, dice que sí, que en realidad la mente es la que manda al cuerpo y no al revés. La mano no le dice a mi cerebro qué es lo que tiene que hacer, ni el pie le dice a mi cerebro qué es lo que tiene que hacer, sino que en realidad el cerebro es lo que es el que manda, es el que dirige a todo este cuerpo. Saulo hablándoles aquí a los Efesios, les está mencionando qué características, qué características debía de tener este cuerpo, qué características debía de tener este cuerpo del que nos está mencionando aquí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 4 hasta el 16. Efesios 4, 4, al 16. Un cuerpo y un rúa, como fuisteis, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un don, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Masía, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Magía. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Magía, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, magia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que tenemos que rescatar cada uno de nosotros. Cuando hablamos del cuerpo podemos hablar de una forma bien sencilla y decir, ah, es la iglesia y listo. Es cada uno de los congregantes y listo. No nos damos cuenta de que en realidad nos está mencionando Dice, que vengamos a ser en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Porque no podemos tener diferentes señores, ni podemos creer diferentes cosas, una purificación, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Sabemos muy bien que es esa gracia que nos fue dada a cada uno de nosotros, conforme al don del Mesías. Por eso nos están mencionando aún más adelante, que a unos constituyó apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del Mesías. Tien, tiene una finalidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. Debemos de llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del hijo del hombre a un perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Por qué debemos de llegar a esta estatura? ¿Por qué debemos de llegar a esta plenitud? Porque acordémonos, mis hermanos, acordémonos que la finalidad es regresar a nuestro mismo cuerpo. Si nosotros representamos a esa costilla que fue sacada, debemos de regresar a nuestro cuerpo, el cual es el Mesías. Y nos está diciendo de qué forma podemos regresar a Él. Podemos regresar a Él si alcanzamos ese conocimiento, esa plenitud de un varón perfecto. ¿Qué es ser un varón perfecto? Mi hermano Damián, mi hermano Douglas, mi hermano Miguel o mi hermano Maxi, que es ser un varón perfecto, ¿se puede alcanzar esto? ¿De qué manera se puede alcanzar? Me responden los hermanos, sí se puede alcanzar, es difícil, pero se puede, es todo un proceso en obedeciendo, sí se puede guardando los mandamientos y no tiene nada que ver con lo que hemos pensado en cuanto a la perfección en el camino de la depuración de nuestra vida haciendo, obedeciendo, buscando al Padre en todo momento obedeciendo sus mandamientos, siendo justos poner por obra apartarnos de los mandamientos día y noche, sujetarse a las enseñanzas del Mesías y llegar a ser como el Padre. Aprendiendo de nuestros errores y poniendo como base la enseñanza que papá nos dio, caminando de día. Realmente, mis hermanos, realmente cada uno de nosotros Debemos de entender que para alcanzar esa perfección, Él lo mencionó en Santiago, el varón que no ofende en palabra es varón perfecto. Como también dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven, y sígueme.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 porque de otra manera no podremos ser un cuerpo con Él. Mis hermanos, si no perdonamos a los que nos ofenden, si no hacemos bien a todo aquel que lo necesita, no vamos a alcanzar esto. Sí, mi hermano Maxi, adelante. Eh, una pregunta. Eh, ser perfecto. Eh, ahí dice, si quieres ser perfecto, da todo lo que tienes a los pobres, ven y sígueme. Mi pregunta es, eh, la perfección es, si uno es, y que se entienda, a ver si se entiende bien, eh, un, uno que enseña, uno que deja todo, eh, ese es el perfecto, y si, si es así, si la respuesta a eso es sí, eh, ¿qué queda para los que son tierra? Eh, ¿No son perfectos? Porque tengo entendido que eh, también se le dice a ese mismo varón que le estaba hablando el maestro le dijo eh, cómo hacer para tener la vida la vida para para llegar a la vida y para tener la vida eso es hacer los mandamientos como él le dijo si los mandamientos de esto lo guardo desde mi juventud dijo ese ese varón entonces ahí él le añadió le dijo bueno si quiere ser perfecto le dio el otro condicional entonces mi pregunta es Si eh, el, el perfecto es más que nada el que el que el que deja todo por magia para para llevar la palabra o para enseñar eh, y, y siendo así los que no los que simplemente hacen los mandamientos por no llegar a esa perfección tienen algún tipo de de de, de resto alguna alguna baja algo que, que esté mal eso no sé si me explico bien Sí, sí, te explicas bien, mi hermano. Revisen la palabra perfecto, por favor. ¿Qué cita es, hermano? Eh, Mateo capítulo Mateo 19, 19, versículo 21, si bien me parece. ¿Cuál es? Si ¿Sí me la pueden pegar aquí en el chat, por favor? La palabra que aparece ahí viene a ser telios. Esa palabra que aparece como telios es predicada, es predicada en varios lugares. Ahí le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Según el contexto que nos están mencionando ahí... Nos está diciendo que nos habla de un enseñador, nos está hablando de aquel que está invitando para enseñar. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Santiago también nos habla de este contexto, de aquellos que son enseñadores. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice mi hermano? Santiago 3, ¿ya voy? 1 y 2 el apóstol Jacob, ahí dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ahí nos está hablando específicamente de los enseñadores no os hagáis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 Esta perfección que nos está hablando aquí esta perfección de la que nos está hablando aquí en otros lados también es anunciada, pero en este caso viene a ser anunciado hacia el pueblo primera de corintios capítulo dos versículo seis dice primera de corintios dos seis sin embargo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Ahí nos está mencionando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la perfección. Revisen la palabra madurez y estelios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la perfección. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se dan cuenta que aquí nos está hablando acerca del pueblo? Que la sabiduría que reciben, se las está dando a aquellos que vienen a ser perfectos, aquellos que han alcanzado la madurez. A ellos se les habla esta sabiduría. Así es, mi hermano Carlos. Te doy otro texto, mi hermano Maxi. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo... 20. Desde el versículo... Diecinueve y veinte. ¿Solo los diecinueve y veinte? Sí. okay Dice, Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nuevamente les está mencionando aquí hablándoles a la congregación, a los cuales les dice, pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, y perfectos en el modo de pensar. ¿Qué ibas a preguntar, mi hermano Maxi? Mi pregunta es eh, si aquí ahí puede llegar a haber una confusión con respecto a la palabra que está traducida como perfección, porque acabo de ver que también en madurez, y más que nada creo que por lo que veo en el diccionario Strong, eh, tiene más que ver con madurez que con perfección, eh, con llegar a un, a un conocimiento pleno. Este... Pero por eso pregunto, creo que quizás ya le respondiste a Carlos, eh, lo que me sucedió fue esa duda. ¿La madurez es la perfección o la perfección es para aquellos que eh, que, que, que enseñan, no sé de qué otra forma decirlo, los que llevan la palabra, así persona o apóstoles, eh, ¿como a qué persona pueden ser todos perfectos por medio de la madurez o solamente es un grupo seleccionado de, de personas que llevan la palabra que son como apóstoles eh, quiero saber eso para saber si eh, pongámosle por caso eh, una persona no no tiene el deseo de enseñar sino de ser no tiene el deseo de ser cielo sino el deseo de ser tierra esa persona que es tierra eh, deja de ser perfecta no mi hermano deja de Tiene que alcanzar esa madurez. Si quieres ser perfecto, le dijo allá, si quieres ser maduro, vende todo lo que tienes a los pobres. Acá le dijo, no os hagáis muchos maestros. Una persona madura es aquella que no ofende en palabra. Y les está hablando de que alcancen esa madurez. En todo momento les habla de que alcancen esa madurez. Aún en Hebreos, capítulo 5, versículo 13... Desde el once al catorce, fíjate cómo les habla. Hebreos cinco, repetime por favor. Hebreos capítulo cinco, versículo once al catorce. Gracias. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ...después de tanto tiempo... ...tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar... ...cuáles son los primeros rudimentos... ...de la palabra de lojín. Y habéis llegado a ser tales... ...que tenéis necesidad de leche... ...y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche... ...es inexperto en la palabra de justicia... ...porque es niño. Pero el alimento sólido... ...es para los que han alcanzado madurez... ...para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí nos está mencionando una vez más que ellos debían de ser ya maestros a causa del tiempo. Más sin embargo, no eran maestros, eran una congregación que a pesar de que habían eh, pasado bastante tiempo, a pesar de que era una congregación que había pasado bastante tiempo, dice, tengo necesidad de darles leche y no alimento sodio. ¿Por causa? ¿Por causa? De vuestra inmadurez. ¿Por causa de no poder soportar esa palabra de justicia, la cual se imparte entre los maduros? ...se imparte entre aquellos que han alcanzado la madurez... ...en aquellos que tienen la capacidad de discernir... ...entre el bien... ...y el mal. Te escuchamos mi hermano Maxi. No, que es claro porque es un... ...llega a un punto en el que es casi es inevitable... ...llegar a, a ese puerto en el que... ...tanto el pueblo... Eh, como los que enseñan o, o la tierra misma aún siendo tierra aún siendo pueblo llega a tal conocimiento que también tiene la capacidad de enseñar con total fluidez en un punto o sea claramente el el el que se o sea al margen de los quehaceres y de las responsabilidades y obligaciones que cada uno tenga siendo eh pueblo eh aún así llega en algún momento a un conocimiento más claro por lo que dice ahí que ya deberían ser todos maestros dice en algún en algún punto como que ya deberían todos tenerlo muy claro, ¿no? Exactamente, mi hermano. Exactamente. Es por eso que les están mencionando que todos deben de, de alcanzar esa madurez. Todos deben de alcanzar esa madurez aunque de forma diferente. De forma diferente, ¿por qué? Porque un enseñador debe de entender cuál es su lugar. Un congregante debe de entender cuál es su lugar. Por eso Saulo les está diciendo, está bien que sean una congregación, pero a causa del tiempo, son hebreos de nacimiento, ya debían de ser maestros. Está bien que no enseñen a nadie, porque son congregación, porque no es su responsabilidad. Pero la madurez se tiene que alcanzar. La madurez se tiene que alcanzar en cuanto al conocimiento que se está adquiriendo poco a poco. Y la madurez es también en poner por obra. Por eso les estaba mencionando que ahí en Efesios, Saulo se da la tarea de decirles de qué manera venía a ser el cuerpo que estaba esperando el, el Mesías. Efesios capítulo 4, versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón maduro, perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, cada uno de nosotros. No estamos hablando de que debemos de conocer mucho, Debemos entender su conducta. Su conducta es lo importante aquí, en cada uno de nosotros. Porque nos está mencionando la Escritura en Mateo capítulo 5. A pesar de que se leen estos versos, créanme mis hermanos, para muchos de nosotros vienen a ser solo palabras cuando ya se enfrenta uno a situaciones así, muchas de las veces no respondemos como debiéramos. No andamos como debiéramos y es ahí donde tenemos que meditar. Es ahí donde nos está diciendo ahí en Efesios que tenemos que alcanzar esa madurez. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Antes, ¿Tienes micrófono, mi hermano Miguel? ¿Querías preguntar algo, mi hermano? ¿Se respondió la pregunta que hiciste, mi hermano Maxi? Ah, no, me parece que... Entiendo, entiendo ahora, entiendo. El... No, no, sí, la... hay una parte en la pregunta que sí, me la respondiste eh, bien, claramente... Y lo que está hablando ahora Miguel me parece que es con respecto a eso. Eso, eso mismo que dice ahí. Vende todo y sígueme. ¿Dónde queda eso? Pero no sé si me... Te, ¿Es eso, Miguel? Acuérdense. Lo que les estaba mencionando... La respuesta que le di a mi hermano Maxi con respecto a esa... A esa pregunta que nos hizo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres. A mi hermano Maxi preguntó, ¿es solamente para enseñadores o también para la congregación? Le di versos donde le dice a un enseñador, tienes que ser maduro o perfecto. Y también a la congregación le dice, tienes que ser perfecto, tienes que ser maduros. Exactamente, exactamente como lo describiste mi hermano Miguel y es también lo que les hice la mención, la perfección que debe de alcanzar un enseñador es diferente o la madurez que debe de alcanzar un enseñador es diferente a la madurez que debe de alcanzar un congregante, es diferente nada más, pero ambos tienen que ser maduros. Exactamente, mi hermano Miguel. Entonces nada había que hacer a la mención de la diferencia, ok. Entonces no mencionando la escritura. Exactamente, mi hermano Maxi, que a veces te lo manejan como... Lo malo es la traducción de la palabra telios, que a veces te lo manejan como perfecto y a veces te lo manejan como maduro. Cuando te habla acerca de una congregación, te habla como maduro, y cuando te habló de enseñadores, te habló como perfecto pero en realidad es la misma es la misma palabra que aparece en el, en el griego entonces ese es el detalle ese es el detalle con estas cosas es el detalle con estas cosas porque nos está mencionando de una madurez totalmente diferente para los enseñadores y para aquel que viene a ser el pueblo, pero ambos debemos de alcanzar esa madurez. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo... Así es mi hermano Miguel, por eso hay que sujetarnos. Implica eso, el ser responsables, el ser distintos, el ser personas totalmente diferentes... Vamos a Mateo capítulo cinco, versículo cuarenta y ocho en adelante, por favor. ¿Cuarenta y cuánto? Cuarenta y ocho en adelante, por favor, mi hermano. ¿Mateo cinco, cuarenta y ocho en adelante? Sí, por favor. Es un versículo solo. Bueno, lo leo. Dice. Perdón, 43. 43. Ah, adelante. Perdón, mi hermano. okay Dice, Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a, lo que os, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad.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 ¿Qué hacéis, demás? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué radica la perfección que nos está manejando aquí? Esta perfección o esa madurez que nos está mencionando aquí es en la forma de cómo responder ante situaciones como estas.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 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es, aparece la palabra Telios de nuevo, porque habla de una madurez que debemos de alcanzar cada uno de nosotros. Una madurez, ya sea aquellos que vengan a ser enseñadores como tales, y aquellos que vengan a ser congregación como tales, ser maduros en ese comportamiento, sabiendo cada quien lo que le toca. Porque nos dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mas aquel varón que refrena su lengua, este es varón maduro. Como también nos menciona, no devuelvas mal por mal. Haz el bien al prójimo, haz el bien al enemigo, aquel que te aborrece, aquel que... ¿A qué busca tu mal? Haz el bien. Y sabemos muy bien que no nos está hablando de los enemigos de la calle, porque nos dice la Escritura que los enemigos son los de nuestra propia casa. Ellos son los enemigos. Por eso nos está diciendo esto la Escritura. ¿Por qué vienen a hacer nuestra propia casa? porque muchas de las veces es ahí donde están las contiendas, es ahí donde están las disensiones. Por eso está escrito, si tu hermano peca contra ti, ve y en su corazón. El pueblo perece por falta de conocimiento. La madurez que te está mencionando, mi hermano Maxi, es para poder entender la palabra de justicia. Habéis llegado a tales que necesitan leche, Y no manjar sólido, porque el manjar sólido es para los perfectos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Esa madurez, más que conocimiento, más que una ciencia, es un comportamiento de cada una de las personas. Eso es lo que nos está mencionando la Escritura, que es un comportamiento de cada una de las personas esa madurez que se debe de alcanzar. Por eso nos describe, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. También Corintios nos describe en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, desde el versículo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, Helios, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Elohim predestinó para todos aquellos que le aman. Eso te lo puedes encontrar mucho, Miguel. Te lo puedes encontrar muchísimo. El hecho de que las personas te digan, dice Miguel, el problema es que cuando uno trata de llevar a cabo este tipo de cosas, lo primero que te dicen es que uno es comunista. Me ha pasado en varias ocasiones. Esto es... Prácticamente lo que se expone uno, mi hermano Miguel. Así es, mi hermano Maxi. Es para los que manejan ya las parábolas con inteligencia, el, el hecho de las profecías y cada una de estas cosas. Es para ellos. Sí te entiendo, mi hermano Miguel, que nos escribe. Dicen que uno es católico cuando llega... Uno, al entendimiento de uno, hacer diferencias. Eso es lo que normalmente llega a pasar. Volvamos nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 13. Y terminamos con ese asunto, ¿verdad mi hermano Miguel, mi hermano Maxi? okay Efesios 4, 13. Sí, por favor, mi hermano. Así que todos lleguemos a la unidad de la Emuná, y del conocimiento del hijo de Lohim a un varón perfecto, ahí está, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Es ahí donde nos está mencionando, por eso hablábamos de ese varón perfecto, de esa plenitud que debemos de alcanzar cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque aquí precisamente nos está hablando una fe, un bautismo, una misma creencia, hasta que todos, hasta que todos, dice, seamos perfeccionados, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños flutuantes, llevados por doquiera viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Yeshua el Mashiach. Es ahí donde nos está mencionando que cada uno de nosotros, para ser partícipes de este cuerpo, para poder regresar a este cuerpo del cual fuimos tomados, tenemos que comportarnos adecuadamente. Saulo a los Efesios les dedicó toda esta carta para explicarles acerca del cuerpo del Mesías, todo lo que tenía que componer este cuerpo para poderse hacer una sola carne con el Mesías, para poderse ser uno solo. Por eso nos sigue mencionando en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, mi hermano, por favor, hasta el 29 hasta el 30 por favor Efesios capítulo 5 del 23 al 30 dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Mashiach es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Mashiach así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada a vuestras mujeres, así como Masías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Masías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es ahí donde nos está describiendo que para que podamos ser parte de su cuerpo y de sus huesos, tenemos cada uno de nosotros que moldear, que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, cada uno de nosotros. Porque si no cambiamos nuestra forma de ser, no vamos a ser nunca parte de su cuerpo, parte de sus huesos. En la Escritura nos está mencionando desde Génesis que la mujer fue sacada del hombre. Así de la misma manera el Mesías, cada uno de nosotros venimos a ser extraídos de él. Ahorita, mientras tanto, a la figura de lo que está allá atrás, el Mesías está durmiendo. Vamos al Salmo... Capítulo cuarenta y cuatro, versículo 22. okay, dice Salmo cuarenta y cuatro, verso veintidós, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Continúa la lectura, mi hermano, por favor, okay, despierta.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 Hasta ahí, mi hermano. Estas palabras que nos está mencionando aquí, estas palabras que nos está mencionando aquí, mi hermano, son las mismas que está citando Saulo en Romanos capítulo 8. ¿Se dieron cuenta cómo es que en el Salmo dice, despierta, despierta, ¿por qué duermes? El Mesías ahorita está en ese estado de dormido, mientras que su mujer está siendo extraída de él. Mientras que su mujer está siendo extraída de él. De cada uno de nosotros debemos de ser extraídos de él, pero para ser extraídos de él debemos de ser enseñados. Vamos a romanos capítulo ocho versículo treinta y cinco en adelante dice romanos ocho treinta y cinco en adelante quién nos separará del amor de magia, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yeshua Mashiach, don nuestro. Hasta ahí, mi hermano. Es ahí donde nos está mencionando la escritura. ¿Cómo es que desde el salmo nos dice, somos muertos todo el tiempo, como ovejas, venimos a ser llevados al matadero? Dice, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción, de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Por eso Saulo está citando estas mismas palabras. Saulo nos describe aquí: ¿Quién nos apartará el amor del Mesías, tribulación, angustia? Y habla de ese amor, ese amor con el que él nos amó, así su mismo cuerpo le ama. Porque la congregación que representa a su esposa, a su cuerpo, ese cuerpo que debe de ser preparado, ese cuerpo que debe de ser santificado y lavado en el abacro del agua, tal cual lo está diciendo Efesios, esto es por su palabra, debe de ser un cuerpo bien preparado, el cual se ha extraído para que venga a ser una sola carne con su varón, con el Mesías porque así como Saulo toma la imagen tanto del hombre como de la mujer, pues nos describe en Corintios, vamos a primera de Corintios capítulo cuatro versículo quince Primera de Corintios cuatro quince dice Porque aunque tengáis diez mil años en Masías, no tendréis muchos padres. Pues en Yeshua Masías, yo os engendré por medio del Evangelio. Es ahí donde nos está mencionando que viene a engendrar los Saulo. ¿Quién es el que engendra, el varón o la mujer? Mis hermanos, les pregunto... El varón y hien, les doy otro ejemplo para que podamos hacer diferencia entre uno y otro. Galatas capítulo cuatro, verso 19. hijitos míos, Galatas cuatro, diecinueve, hijitos míos, porque no vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que magia sea formado en vosotros. Ahí les preguntaría qué diferencia alcanzamos a ver. Hermano Esteban, dime mi hermano. Pero allí en, en este, en ese que acaba de leer el hermano Maxi Hitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, ahí Pablo hizo el papel de la mujer en ese en ese momento pero en el otro hizo el papel del varón, entonces puede uno puede, puede uno hacer los dos papeles, ser la mujer y ser el varón como mujer como Saulo es parte de la congregación, Saulo es parte de la mujer, pero a su vez también es parte del varón. Saulo también es parte del varón porque también hace la función de engendrar. Acuérdense que vienen a ser un solo cuerpo. Al venir a ser un solo cuerpo, vienen a ser uno mismo, una sola carne, un solo espíritu, una sola fe. La congregación se va a ser un solo cuerpo con el Mesías. En pensamiento, en espíritu, en todo, se va a hacer un solo cuerpo. Por eso nos está mencionando que Saulo tanto engendraba como también daba a luz, porque cumplía tanto la función de la mujer como cumplía la función del hombre, como congregación. En la Escritura nos está mencionando que este... Que esta congregación sale del hombre, sale del hombre porque el hombre la enseña, pero a su vez bien regresará a ese mismo hombre, porque es parte de él, vendrán a ser una sola carne. ¿Quiere preguntar algo mi hermano este Enrique? Shalom, mi hermano Enrique, que el poderoso le bendiga y le guarde. Sí, acordémonos, mis hermanos, que nos está mencionando la escritura a cada uno de nosotros. Nos está mencionando que esa mujer viene a ser extraída del varón. Esa mujer viene a ser extraída del varón. Porque incluso desde el sí desde el mismo génesis nos está mencionando en Génesis capítulo uno versículo veintiséis perdón estaba muteado te escuchamos mi hermano, insisto es, es para, para confirmar era Génesis uno veintiséis sí okay dice entonces dijo Elohim Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí nos está mencionando, dijo Elohim, hagamos al hombre. Revisen la palabra hebrea, hombre, pero del hebreo, de donde, de donde tienen la WLC... Verán que aparece sola y únicamente dice Adán. ¿Si ¿Sí, ya la checaron? Chequeado. Ahí nos están mencionando que viene a aparecer únicamente la palabra Adán. Pero cuando vemos el Génesis capítulo 26, ¿qué nos dice el Génesis capítulo 26 en el castellano? Repetime, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27 en el castellano. ¿Qué dice? ¿La palabra hombre solo o todo el versículo? Todo el versículo en castellano. Okay. ¿Qué dice, mi hermano? Dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los hizo. Y cuando nosotros miramos la palabra Adán ahí en hebreo, nos aparece así, como Ha-Adán. Y cuando nos aparece como ha Adam, nos está describiendo que nos está hablando de los hombres. Eso quiere decir que primero creó a uno y después creó a los muchos. Después vino a crear a los muchos. Lo mismo dice la parábola. Mateo capítulo trece. Artículo 24 en adelante, sí, mi hermano. Eh, no entendí poquito aquí donde donde dices que aquí aparece como Adam. Eh, no sé si estaré en el programa correcto, eh, eh, porque aquí me aparece como como Adam también, pero no sé si si estaré mal en el en el programa, si estoy en el programa equivocado. Tienes que irte a la tanaj, mi hermano, o a la bolita naranja. Ah, okay, okay, okay, okay, gracias, gracias, gracias. Perdón, repetime el de Mateo porque no no terminé de entender cuál era. 13:24? 13:24, mi hermano, en adelante. Okay. Dice, le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizania entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Adón, ¿no sembraste buena a semilla time, en el campo? Okay. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los de los cielos es semejante a un hombre, un hombre que sembró buena semilla. Aquí nos se está hablando de uno, no de muchos. Verso 25, pero mientras dormían los hombres, ese hombre uno se hizo muchos. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es ahí donde nos está mencionando que el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. La respuesta a esta parábola, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre según lo que nos está diciendo en el versículo 36 y 37. 36 y 37, del mismo capítulo. Dice, Entonces despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hasta ahí, mi hermano. Mi hermano Maxi, Gracias. mi hermano Damián y mis hermanos, ¿en dónde se encuentra el Hijo del Hombre ahorita? Porque la semilla, la siembra de la semilla se está siguiendo, a, se está llevando a cabo aún, no ha cesado. ¿En dónde está el Hijo del Hombre? ¿En qué forma en qué forma lo estás preguntando? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sí. Sabemos que es una parábola que habla de mucho tiempo. Pues dice que al final de los tiempos recogerá la cizaña en manojos y la quemará primero. Hoy en día, ahorita aquí, ¿en dónde se encuentra el Hijo del Hombre? ¿Por qué preguntarles esto? Porque en realidad el Hijo del Hombre, acuérdense que Saulo dice, «Yo os engendré en Yeshú el Mashiach», ahí está el Hijo del Hombre. Esa función que realizamos cada uno de nosotros de sembrar la semilla somos parte del Hijo del Hombre. Pero así como Saulo también describe, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, también nosotros somos parte de esa mujer». Nosotros somos parte del hombre y parte de la mujer. ¿Por qué? Porque venimos a ser un solo cuerpo, con el Mashiach. Por eso nos está diciendo ahí en Génesis que creó a un solo hombre. Pero ese solo hombre después dijo, hagamos al hombre. Y ya fue, hagamos a los hombres. Ya no habló de uno, sino de varios. Es ahí donde ya le está creando a su mujer. E incluso Génesis capítulo Dos versículo 7, no está hablando de un solo hombre, sino de varios. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Revisen la palabra hombre en el hebreo hebreo. Adam. Aparece Adam solo, o aparece Ja -Adam? Adam Y cuando dice ha Adam está haciendo referencia precisamente a los hombres, no como hablando de uno, sino como hablando de muchos, porque no viene a crear a un solo hombre sino viene a crear a muchos. Es por eso que nos está diciendo la escritura que la mujer la tomó del hombre. Hoy en día es el mismo, es la misma figura, es la misma imagen. Esta mujer que viene a ser del Mesías, nos está mencionando que el Mesías está dormido. Está dormido para esperar a su mujer. ...pero esa mujer debe de estar bien preparada... ...esa mujer debe de estar bien consciente... ...es lo que hablábamos en la tarde... ...realmente no sé cuántos nos escuchan en la radio... ...pero realmente somos pocos... ...somos pocos los que... ...los que estamos escuchando aquí... ...y aún sabemos que en muchísimas partes de la Tierra... ...se reúne muchísima gente... De todos ellos, de todos ellos que escuchen la palabra del poderoso y que pongan por obra, hagan según su voluntad de él, estos serán parte de esa mujer. Porque no es que dijéramos que solamente este pequeño grupo, no es que dijéramos que solamente venimos a ser nosotros, no. Porque ni aun de nosotros muchos no entraremos a su conocimiento, aun de nosotros muchos no entraremos a su a su palabra a que nos dé la vida y eso es lo que nosotros debemos de entender es lo que debemos de comprender cada uno de nosotros que es diferente es diferente porque no se trata de decir esta religión o esta otra sino realmente aquellos que hacen su voluntad. Estos son parte de sus huesos. Estos se hacen un solo cuerpo con el Mesías. Cada uno de ellos tiene que poner en práctica todo lo que está aprendiendo del Mesías, porque de otra manera no podrá ser parte de su cuerpo. Por eso nos está mencionando Efesios capítulo 4. Te quedaste en el verso 16, mi hermano. Continúa, por favor. bueno, sigo, sigo del 17 dice Sí. esto pues digo y requiero en el adón, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme perdón, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según el ohim, en la justicia y santidad de la verdad por lo cual, desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros aidaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta ahí, ¿Miréis? mi hermano. Ni okay. deis lugar al diablo. Ahí nos está describiendo a cada uno de nosotros que si realmente hemos aprendido del Mesías, que si realmente queremos hacer la diferencia de lo que estamos viendo, esto pues digo y se requiere, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que haya una diferencia, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Elohim. Si queremos ser un solo cuerpo con el Mesías, ¿cómo pues vamos a estar ajenos de la vida de Elohim? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, en los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la Sibia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mashiach. Vosotros no habéis aprendido así al Mashiach. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, que está en Yeshua el Mashiach. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de, de vuestra mente. Renovemos el espíritu de vuestra mente, esto es lo que hemos venido viendo, que cambiemos, que moldiemos nuestra persona, que nada nos sirve estar aquí escuchando si son solamente palabras, si son solamente letras lo que leemos, vestidos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando ya la la mentira, hablad verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, desecháis la la mentira. ¿Qué quería preguntar, mi hermano Damián? Que si esta esta afirmación se refiere un poquito a al, al vicio que de repente el hombre tiene con respecto a religiones, malas enseñanzas, interpretaciones de hombres, eh, todo ese tipo de cosas. Porque habla un poco de con respecto a una lascivia, como, como por decir, de generar eh, la enseñanza del Mesías. Y a partir de ahí, con el entendimiento de los hombres, se van generando... Eh, estructuras religiosas que defienden ideas de hombres y no, no, vamos a decir, las escrituras en sí. Un poquito se refiere a, al tema teológico, al tema de las distintas de, de, denominaciones. A eso se está refiriendo en esta parte el, el verso cuando está afirmando eso. Pregunto esto, eh, mi hermano Esteban, porque generalmente en las estructuras religiosas están enseñando otra cosa con respecto a estas afirmaciones y no como lo que estamos hoy eh, profundizando gracias a, a la oportunidad que nos brinda el, el Todopoderoso de poder ver más allá. ¿verdad? ¿Pero por qué me hacía referencia a los teólogos, mi hermano? la afirmación de la escritura, el verso era, eh, no sé si Maxi puede leer de vuelta el verso, en base un poco a todo lo que estamos profundizando y estudiando, en las estructuras religiosas generalmente enseñan eh, a todo lo carnal, a todo el con mal comportamiento, pero a por lo que estamos viendo nosotros, nos está refiriendo solamente a eso los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con la vida toda clase de impureza. Esto no se refiere solamente a, a lo que se enseña generalmente en las estructuras religiosas, sino que a, a, tal vez a la, las distintas interpretaciones que le dan eh, las distintas estructuras religiosas, es lo que pregunto... Este. En este caso aquí no se está refiriendo a los teólogos como, como bien se menciona, sino que este verso que nos está diciendo aquí, nos está mencionando desde el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ya no andéis así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿quiénes son los que perdieron toda sensibilidad? Los gentiles, porque los gentiles nacemos con conciencia, pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Después de que se nace con conciencia, va uno creciendo y va mirando toda clase de maldad, entonces la conciencia se va perdiendo. Si al principio robarnos una pequeña cosa, nos remordió la conciencia, pero no hicimos caso, sino que continuamos en lo mismo, se va el miedo. Si al principio dijimos una mentira y nos creyeron, está el remordimiento de conciencia y se va el miedo. Así sucesivamente, después de que pierden toda conciencia, después de que pierden toda sensibilidad, entregaron a las civias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías. Nos está hablando de los gentiles y de su comportamiento que tenían. Nosotros no habéis aprendido así al Mesías, porque precisamente nos está mencionando que nosotros debemos de alcanzar esa plenitud y esa madurez. Aquí mismo lo está mencionando. Dice en el, versículo, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Elohim, a la medida de la estatura y de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá, ¿Qué pasa si nosotros somos niños fluctuantes? Ahorita están escuchando lo que se les está dando el mensaje, pero posteriormente viene a ser un olvidadizo y llega otro y les viene anunciando nuevas cosas. Entonces se van con él. No importa si les está enseñando bien, si les está enseñando mal, como niños llevados por toda clase de viento, se van con él. Más sin embargo... No procuramos hacer la diferencia, no procuramos hacer la diferencia de cuando nos enseña uno y cuando nos enseña otro y poner, suma atención a cada uno de los detalles, ¿no sabéis que el que se allega a una ramera, un cuerpo se hace con ella? Pues ya no serán más dos, sino una sola carne, por eso está escrito tomará el hombre a su mujer y vendrá a ser una sola carne, ya no serán más dos. ¿Se imaginan los hijos? Mi hermano Tebo, cuando habla de una ramera, ¿se está refiriendo a una estructura religiosa que nos está enseñando conforme a lo que dice la escritura sin ¿Sí medida idea de hombres? Se refiere a ambas, mi hermano. Tanto a una creencia como a una ramera, literalmente. Ok, gracias. Porque hoy en día el varón que va y se mete con una ramera, con una mujer... De esta naturaleza, viene a hacerse un solo cuerpo con ella. ¿No sabéis que sois templo de Elohim viviente y que el espíritu de Elohim mora en cada uno de vosotros? Si bien hemos aprendido así al el Mesías, nos está diciendo, no seáis como los otros gentiles. Los otros gentiles van y se meten con esa ramera y no les importa nada. En este caso nos está mencionando la escritura que aquel que se une con una ramera, ya sea una creencia falsa o ya sea una mujer literalmente, aquel que se une a ella es un solo cuerpo con ella, en mente, en espíritu, en fe, en todo. Porque viene a ser esto espiritual, por eso nos está diciendo la Escritura que tres cosas son las que se han de guardar irreprensibles. El cuerpo, el alma y el ruah. Esas tres cosas deben de guardarse irreprensibles, sin pecado, a la venida del Maestro. Cada uno de nosotros, eso es lo que tiene que pensar, eso es lo que tiene que hacer. Sí, mi hermano Maxi. Sí, una pregunta. Yo, por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, católicas o las que son de otras religiones, Son parte del cuerpo del Masía. Esteban. Si hacen su voluntad, mi hermano, acuérdate que todo sí. aquel que haga la voluntad del Poderoso y guarde sus mandamientos, no importa de qué religión es, porque una religión no te identifica, ni por una religión te vas a salvar, sino por cumplir su palabra, pues escrito está... ¿Cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Guardando los mandamientos. Y es así desde el principio de los tiempos, más el justo, por la fe, vivirá. El Entonces, justo por eh, ese conocimiento que va adquiriendo, viene a obtener vida. Sí, mi hermano Maxi. Perdón. Eh, si pongamos que esta es persona es una persona muy buena, muy amorosa... Eh, tiene muy buenas eh, muy buenas intenciones pero es una persona que está enlazada en doctrinas equivocadas pero aún así es una persona que demuestra mucho amor mucho mucho cariño es muy dadivosa este aún así mi pregunta es en su fe en su en su creencia en lo que sabe ella esa persona hasta ahí Eh, hasta lo que tenga, no sé, cualquiera sea la religión, es hipotético. Eh, ¿Puede formar parte del cuerpo? ¿O sí o sí tiene que ser una persona que conozca lo que conocemos nosotros en este momento? No sé si me explico. No te entendí mucho, mi hermano, se entrecortó. A ver, lo resumo un poquito. Si bien está escrito que... Eh, eh amarás a tu prójimo como a ti mismo eh amarás al poderoso tu Elohim por sobre todas las cosas y a tu a tu prójimo como a ti mismo dice la escritura que ahí se resume toda la ley y los profetas eh hay personas que o sea un, tienen un, un una forma de ser que cualquiera le pregunta si ama a Dios Y le dicen que sí, que lo aman muchísimo a Dios, que dan su vida por él. Y también cuando hablan de o sea de esas mismas personas, uno le puede preguntar si ama a su hermano, y si ama a la gente, y te puede decir que sí, que por lo menos lo intenta, pero pero trata de ser una buena persona, de, de, de ser dadivosa, de, de ser amorosa. Entonces mi pregunta es, ¿esa persona también puede ser considerada como parte del cuerpo, ya sea que no tenga la misma el mismo nivel de conocimiento que tenemos nosotros o aún más como me estás hablando de una persona de fuera, mi hermano, como una persona que no, de, una persona, de una persona que esté en un en una religión X, puede ser católico, evangelista, eh no sé, una persona, pero es una persona que tiene un proceder muy muy bueno, muy muy viable, amorosa, una persona buena, que trata de de, de, de ama a Dios ama a sus hermanos esas personas quedan también o sea forman pueden formar parte del cuerpo del que estamos hablando o por mucho que por muy amorosos que sean eh, no no son considerados ¿Quién lo define mi hermano? ¿Cómo? ¿Quién lo define? Ahorita, por ejemplo, se está entregando la enseñanza a cada uno de vosotros. Pero, ¿nosotros diríamos que somos el cuerpo del Mesías, mi hermano? ¿Quién lo va a definir? Claro, por eso digo, quizás no importa que tengamos la enseñanza, aunque sea la, la más pura, y que venga el mismo Magia a enseñarnos. Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, de nada sirve, eso lo sé. Pero, ¿y qué pasa con esas personas que quizás... Hacen la voluntad del Padre como la entienden. Eh, son personas muy buenas, muy dadivosas, pero hacen la voluntad del Padre como la entienden. Eh, no tienen, O sea, pueden, se les cuenta o quedan, eh, quedan como... Lo que, que pasa es que eso ya no. lo define Él, hermano. Eso ya lo define Él. Yo te puedo decir que sí, pero ya lo define Él. Porque nos está diciendo la Escritura en Corintios, en Corintios, Capítulo 5, versículo 9, en adelante. Perdonadme, primera o segunda porque no te escuché bien. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, en adelante. Dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Te das cuenta, hermano Maxi? Ahí nos está diciendo, juzgada a los que están dentro, juzgada a los que vienen a ser dentro de ese conocimiento, dentro de esa ciencia, que sabemos tú, que sabe Miguel, que sabe Gil, que sabe cada uno de nosotros. Juzgada al tal, si le ves que comete algún pecado, por él te debes de preocupar, porque ninguno que llamándose borracho, hermano, ninguno que llamándose hermano, y sea borracho, sea idolatra, sea maldiciente, sea fornicario o en pecados semejantes, ninguno que sea de esa naturaleza dice entrará en el reino de Elohim. Antes nos dice entonces, que a estos son a los que tenemos que juntar, juzgar, perdón. Esteban. Disculpa. Entonces, <coughs> entonces, pongámosle que eh un católico el ejemplo más común, un católico eh, no es fornicario no es avaro no es, bueno, sería pero pongámosle bueno, un evangelista <risa> vamos a hacerlo para no ser tan un evangelista que no sea ni fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón esa persona una persona que no tenga estos estos requerimientos que, que esté exento de ser todas estas cosas, pero aún así no contenga en su sapiencia eh, los conocimientos en parábola o simbólicos que nosotros conocemos. Eso lo, lo condiciona automáticamente a ser de los de afuera. Lo hace de afuera mientras. Mientras éste iba allá, lo que pasa es que una persona que vive en esa condición muchas de las veces se acerca a conocer del mismo poderoso. Cuando la persona no se acerca a conocer del poderoso, entonces el Olim le juzgará, pero sigue siendo de afuera, mi hermano. Pero ¿por qué causa? ¿Cuál es el motivo que lo condiciona a ser de afuera? ¿Cuál es el hecho de que no busca de la escritura? El hecho de que no busca al poderoso, porque esta persona bien puede tener ídolos. Hay personas que tienen ídolos y son personas bien, este, honestas, bien justas. Como hay personas que, que vienen a ser de adentro y sin embargo son personas que, que no hay ni cómo hablar bien de ellas. Es primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 en adelante, mi hermano Adolfo. El hecho de clasificarlos de adentro o de afuera es porque conocen o no conocen al poderoso, mi hermano Maxi. ¿Qué piensas de esto, mi hermano Maxi? Eh, Efesios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 12. 1 y 12, dice Efesios 2.1, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 12 dice, En aquel tiempo estabais sin Magía, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Repetime la pregunta que me hiciste, por favor. ¿Cómo ves eso, mi hermano? ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Vosotros en otro tiempo los gentiles estabais, estabais muertos, pero dicen que en delitos y en pecados. Y no solo eso, sino dice ajenos a los pactos, a las promesas, sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que ahora? te hace diferente a un gentil hermano pero a ver el por ejemplo un católico está con Dios con un Dios en el mundo o sea no es que está sin Dios porque en definitiva creen en el mismo Dios de la biblia no no es que creen en en Dagón por ejemplo o en Zeus creen en el Dios de la del Antiguo Testamento o en Jesucristo el Hijo de Dios por eso pregunto es más que nada por la por la falta de, de búsqueda porque me imagino que si buscaran si realmente se interesaran encontrarían que no son tres en uno ni uno en tres eh, eh, ni un montón de otras cosas no pero pero los que están así medio como dominados, por decirlo de alguna manera, domados de una de un modo de pensar enlazados. Esas personas que a pesar de estar enlazadas, igual dentro de su ignorancia, hay muchas personas que son muy débiles en, en su voluntad también. Eh cómo se lo o sea, son personas que que quedan totalmente perdidas, exentas, cómo cómo se le No sé cómo cómo explicarte Por ejemplo, para hacerlo más corto, un caso que conozco, es una señora de casi 90 años que cree mucho en Dios, ora todos los días, pero ella conoció hasta lo que es el evangelismo, leyó la Biblia un poco, es una persona que ahora está quedándose eh, con... Su, sus ojos se están apagando, sus oídos también se están cerrando, y es una persona que aún así se mantiene... Eh, en oración y con muchísima convicción de que eh, Dios la escucha. Entonces mi pregunta de esa persona, por mucho que se esfuerce, da igual, eh, Dios no la escucha, queda perdida, es una persona que va a quedar eh, en la nada, o, o quizá también sea parte de, por el amor que tiene, digo, por el poderoso que, por Dios, por lo menos para esa persona, que lo busca, que lo, lo busca en oración por lo menos, Eh, ya es una que es no por eso leer. que te mencionaba Es por eso que te mencionaba Mi hermano Y te di corintios para que lo vieras Elohim es el que juzgará a los de afuera Si se comportaron bien Si hicieron buenas obras Elohim sabrá juzgar Él es el que va a juzgar al mundo Y te aseguro que no lo va a juzgar De una manera impía O de una manera injusta Sino que en realidad lo va a juzgar De la manera más justa posible Y él a él le toca saber A las personas de afuera a nosotros nos tocan los de adentro. Ahí es está, como si te esto, dijeras quizá me yo no me tanto... expresé Perdón, hermano, de no te... Feo, quizá yo no me expresé bien, y, y, y quizá hubo una confusión, una confusión en cuanto a, a cuanto a lo que te pregunté, o quizás me lo respondiste y yo no me, no me di cuenta. ¿Cómo nosotros entonces entendemos quiénes son los de afuera y quiénes son los de adentro? Lo entendemos por medio de que el que está adentro, por decirlo, es el que conoce el lenguaje del Magia y el que está afuera es el que no Así lo es. conoce. ¿Cómo? Ese es el punto de inflexión, entonces. Sí, mi hermano, el conocimiento, la okay, ciencia que okay. se adquiere en el mes. Bueno, bueno, listo, gracias, gracias, quería, quería saber... Por eso en Efesios 2.1 habla de, y él os dio vida a vosotros. el que O sea, el que tiene vida, está hablando del que tiene la palabra como corresponde. Exactamente. Okay. Estos son creados del Elohim, estos tienen a Elohim por Dios. Hasta aquí, ¿sí me están entendiendo mis hermanos? Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Elohim. Dichosos son los que son llamados a estas bodas del Cordero. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas. Y se ha aparejado su esposa como una virgen, una virgen pura y sin mancha delante de Elohim. Por eso nos está mencionando con respecto a todo esto, de manera que nosotros entendamos que no son solo palabras, de manera que nosotros comprendamos que si lo dejamos en solamente letras que estamos leyendo, de nada nos van a servir. El día de mañana seremos reprobados y vendremos a hacer nada. Por eso nos están mencionando, mis hermanos, que reflexionemos. Realmente los que estamos aquí, los que nos escuchan, es poca la gente. Y si todavía, aparte de la gente que nos escucha, si la gente que nos escucha aún así, la gente que nos escucha, Aún así no hace su voluntad, aún así no quiere comprender su palabra, porque realmente vivimos como entre queriendo las cosas, entre que sí y que no. Es mu hay mucha necedad, hay mucha desobediencia de parte del Poderoso. Realmente hemos estado muy fríos. Hemos estado muy fríos delante de Él. Es por eso que se nos está invitando Shabbat con Shabbat ahora a cambiar, a que levantemos los ánimos, a que nos gocemos y nos alegremos, pero tenemos que estar en obediencia, tenemos que estar en su amor, en la fe, en la fe que Él nos está enseñando. Tenemos que ser diferentes, mis hermanos, Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que ser diferentes. Ya no podemos seguir con lo mismo. Ya no podemos seguir igual. Una vez que les sea entregada a esta mujer, al Mesías, entonces le va a ser entregado ese pueblo. Ese pueblo que adquirió esa costilla que le fue sacada, vendrá a unirse otra vez a su varón, y vendrán a ser una carne y unos huesos. Vendrá a ser su su mujer. Ya los hijos que tenga esta mujer, ¿se imaginan qué calidad de hijos va a tener? Porque está escrito: fructificad y multiplicad y enchid la tierra. Esta mujer seguirá teniendo hijos por causa de que desobedió, desobedeció. Por causa de que des desobedeció se le castigó y se le multiplicaron los dolores. Por eso Saulo dice, estoy con dolores de parto nuevamente por vosotros. Estoy con dolores de parto nuevamente con vosotros. Y cuando está con esos dolores de parto, lo dice porque ellos estaban yéndose tras otra enseñanza que no les había sido dada de parte de él. Ellos estaban tras otra enseñanza que Saulo no les había transmitido, que no era en el Mesías. Es por eso que nos está mencionando la Escritura esto. Que sufre ese dolor, mas la mujer se salvará engendrando hijos. Esta mujer se salvará engendrando hijos porque no permitirá que perezca así como Saulo venía a engendrarlos, así nos está mencionando que esta mujer viene a salvarse. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en emuna amor y santificación con modestia. Y se salvará engendrando hijos y si permaneciere en fe, con modestia y en santificación. Es así como se va a salvar. No está hablando de una mujer literal, porque no es de cuestión de tener hijos y ya. Sino precisamente los versos atrás nos están hablando de Adán y Eva. Están hablando de Adán y Eva, de lo cual nos están mencionando de lo cual nos está mencionando que por eso se viene a salvarse engendrando hijos, porque si deja de engendrar hijos, viene a morir. Y si muere, si perece, entonces, ¿qué mujer levantará el Mesías? Mas si la mujer permanece, entonces se salvará. Engendrando hijos, enseñando hijos, en ese conocimiento, en esa ciencia, Hijos para el Poderoso, que vendrán a ser parte de esta mujer. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, mis hermanos? Eso posteriormente lo vemos, mi hermano Maxi, acerca de la vestimenta de, de Adán con respecto a las hojas de los árboles. Bueno, mis hermanos, cada una de las cosas que se han mencionado para, no, para nuestra enseñanza se han hablado el día de hoy, para que realmente meditemos y cambiemos nuestra forma de ser. No echemos en saco roto, sino que pongamos por obra cada una de las cosas. ¿Queremos ver el Elohim comportémonos adecuadamente, queremos nosotros poder entrar en su reino, tenemos que comportarnos, así de, la, de igual manera, si queremos cada uno de nosotros ser hallados vestidos, hagamos según su, su voluntad y no la nuestra, Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Les muestre su favor y les conceda la paz. Shalom, mis hermanos.